Arrechaldeon, buenas tardes. Estás en Verdiñac, iguales, en la Irola y Ratia 107.5 de tu FM o en http dos puntos barra barra gis,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 ...o los, la madrugada del domingo... ...de una de la madrugada a 2 ...bueno, también estamos siendo retransmitidos... ...por Verdiña Kirratiá... ...la cadena... Al, la, ...al servicio de sus oyentes... ...si es que alguno hubiera... ...hubiere... ...bueno, no sé... ...no sé exactamente si es hubiera, hubiese, hubiere... ...bueno, total... ...estamos siendo retransmitidos por Verdiña Kirratiá... Una, ...una cadena exclusivamente por streaming...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 que al parecer debe ser como somos los mejores, digo, acabo en la leche. Digo, si vosotros sois los mejores, cómo seréis los cómo serán los peores. Como el alcalde, como el mejor alcalde del mundo, o sea, en plan, o sea, si este es el mejor, apaguí vámonos. Pero bueno, eh cago, pues esto es del Mundo de Hobic que que la verdad es que los ves y, y te sientes como transportado o a sea, los años 30 con la gente de la SSA, la gente de las camisas negras, o sea,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 Estamos como dando el mensaje de que lo único que vale es lo joven.